Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Quiero que, que pongas ahí tu dedo y pongas ahí, eh, eh, separes en Segunda de Crónicas 17. Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento, en el versículo 17. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Del verso 1 al 13, por qué se va a ser el versículo guía para el día de hoy. Y hoy Dios quiere enseñarte algo estupendo, algo grande, algo que si tú lo aplicas en tu vida te va a llevar a cosas tremendas. Pero antes de empezar con esto, quiero pasarles un video. ¿Sí? Quiero que Ok, Entonces están llamados, ¿verdad? A guerrear. Bueno, yo quería que vieran este video y a ver si no me voy a estar peleando con las moscas. Si de repente ven que sale... Bueno, Segunda de Crónicas 17, 1, 3. Mira, Dios te va a enseñar algo bien importante. Vamos a leer, te, te pido que, que, que sigas con tu mirada. Normalmente no hago esto, pero es importante que leamos todos juntos este pasaje. Ya lo tienen ahí. Quien no tiene Biblias, no sé, no hay Biblias de respuesta ahorita porque no está la librería. Ok, si no trajiste tu Biblia, lástima. Entonces escucha. Sigue ahí en tu Biblia. Segunda de Crónicas 17, del 1 al 13, dice, En lugar de Asa reinó su hijo Josafat, quien se hizo fuerte contra Israel, puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá, y puso destacamentos en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. El Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no acudió a los baales, más bien buscó al Dios de su padre, andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por eso el Señor afirmó el reino en su mano. Todo Judá daba presentes a Josafat, y él tuvo riquezas y gloria en abundancia, Elevó su corazón hasta los caminos del Señor y quitó otra vez de Judá los lugares altos y los árboles rituales de acera. En el tercer año de su reinado envió a sus magistrados, Benja, Benjaí, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá y con ellos a los levitas, Semaías, Netaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Top Adonías con los levitas y los, a, a los sacerdotes Elisama y Joram... Ellos enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley del Señor, e hicieron una gira por todas las ciudades de Judá, instruyendo al pueblo. El temor del Señor cayó sobre los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos traían a Josafat presentes y tributos de plata. También los árabes le traían ganado, 7700 carneros y 7700 machos cabríos. Josafat se fue engrandeciendo más y más y edificó en Judá fortalezas y ciudades almacenes tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá él tenía en Jerusalén guerreros y hombres valientes Dios te quiere enseñar principios hoy divinos que si tú aplicas en tu vida Dios te va a llevar a una dimensión que nunca has conocido Y esta historia de Josafat nos enseña un modo de vida en el cual podemos vivir hoy en día. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva y es eficaz? ¿Y cuántos saben que no pasa? No pasa, la palabra de Dios es. Entonces esta historia de Josafat es para hoy, para nosotros. Mira, Josafat vivió en un tiempo de mucha turbulencia, déjame contarte, desde que Salomón reinó y después de Salomón, el, sus hijos se pelearon por el reino y se dividió el reino de Israel en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y la línea, eh, digamos, correcta se quedó en Judá y Benjamín, y la tribu de Benjamín. Se quedaron esas dos tribus juntos, junto con los levitas y el, la, las otras diez tribus de Israel se fueron y formaron el reino del norte o el reino de Israel. Pero déjame decirte que hubo una gran diferencia entre los dos reinos. El reino de Israel, las diez tribus, la mayoría de sus reyes se fueron hacia el pecado y se fueron hacia la idolatría. En cambio, los reyes de Judá, hubo uno que otro que ahí anduvo por malos pasos, pero... Una gran mayoría de los reyes de Judá mantuvieron sus vidas dentro del de camino de Dios. Y Asa, el papá de Josafat, estuvo en los caminos de Dios y luego Josafat también se metió en los caminos de Dios como acabamos de escuchar. Entonces él vivió en un tiempo de mucha turbulencia. Había alrededor de su reino reinos que no adoraban a Dios, incluyendo el de Israel, no seguían los mandamientos y amenazaban el reino de Judá, no solo con guerra, escúchame bien, no solo con guerra, sino también con contaminación. Y no estoy hablando de polución, estoy hablando de contaminación, de idolatría. ¿No te suena semejante a lo que estamos viviendo hoy en día? Estamos rodeados por todos lados de, de, de personas y de situaciones y de tentaciones y, y, y de lo más cool que el diablo puede aventar hoy para que tú desvíes tu mirada del Señor. Osafat vivía en un tiempo de mucha turbulencia. Hoy vivimos en tiempos de turbulencia. Inclusive sus hermanos de Israel estaban sumergidos en idolatría, pecado, corrupción, tantas cosas. Pero, ¿sabes que Acabamos de leer cómo Dios estaba con Josafá. ¿Y sabes qué? Nos encanta leer las partes donde Dios da muchas cosas, ¿sí o no? Y agarras y dices, yo quiero eso. Pero no te das cuenta el precio a pagar. Y ahí es donde, ¿cómo dicen? La burra, ¿qué? ¿Se volvió arisca? No, no, no es cierto. Borra esa Ahí es donde fallamos nosotros. Ahora, ¿qué hizo Josafat para recibir todas estas cosas de Dios? Ahora, vamos a ver en el versículo que acabamos de leer, ¿qué fue lo que recibió Josafat? Fíjate, número uno, y siguiendo la secuencia de los versículos, dice, Dios estaba con él. ¿No quieres eso? Yo quiero que Dios esté conmigo. Todos anhelamos eso. Número uno, Dios estaba con él. Número dos, afirmó el reino. Mira, yo te pregunto, ¿cómo está tu casa? Ese es tu reino. Hombre, ¿cómo está tu casa? Dice, afirmó el reino. Dios afirmó el reino. Número tres, recibía presentes del pueblo. ¿No te gusta eso? Claro que sí. Te gustaría que alguien llegara y te dijera, mira, aquí está el iPad 2. A mí sí me gusta. <risa> Pero ¿no te gustaría que el pueblo llegara y te dijera, mira, ¿sabes qué está en esto? ¿No te gustaría eso? Claro que sí, a todos nos gustaría, ¿verdad? Dice, tenía riquezas y gloria en abundancia. ¡Oh, gloria a Dios! Y se levantan todos y dicen, ¡Sí, sí, sí! ¡Mira lo que ha hecho Dios! ¡Uy! Recibía riquezas, gloria en abundancia. Dice, el temor de Dios cayó sobre los reinos alrededor. ¿No te gustaría ver a tu enemigo y a todo eso que te está, eh, con un temor de Dios alrededor tuyo, que llegues tú y los demonios digan, ¡Urgh! los demonios, eh, no dije la suegra. No dije el jefe, sino los reinos de oscuridad, los reinos, o sea, que, que, que, los, los imperios, los gobernadores, o sea, te vean llegar a un lugar y digan, uh, uh, ahí tienes la alarma ahí de guerra, a ver, ponme la alarma de guerra ahí, por favor. Ayer un lugar todos, ay, mira, ya llegó. A ver, ¿cuáles son las chavas más bonitas? Mira, ese cuate. Tiene ojos fáciles, mira, a ver, mira, las chavitas, mira, a ver, a ver, mira, ah, mira, ¿sabes qué? Este, ya llegó este cuate, ¿sabes qué? Mira, ese le encanta tomar, mira, ¿sabes qué? Mira, que le llegue el olor, ha sido un buen vino, que le llegue el olor de una chevechita así sabrosa para... ¿Cuál es de pie que cojeas? Si tú no estás en Dios, no va a sonar esa alarma, ¿eh? Va a decir... Y menos si estás metido en el pecado, mira, ni te van a hacer caso a las huestes de malas. Ah, ah, este ya lo tenemos bien atado. Ah. El temor de Dios cayó sobre los reinos alrededor. Tú debes de entrar a un lugar y debe de caer el, el temor de Dios. Dicen que también que recibió Josafat, no hicieron guerra contra él. ¿No te gusta eso? Oh, ¿por qué estás recibiendo uno y otro, y otro ataque, y otro ataque en tu vida? Ya hasta pareces punching bag ya nada más, ahí, ya sabes algunos subimos de peso para que así como con Fupana, nada más pum, pum ya, pégame, órale parecemos ahí el punching back ahí del diablo, dice que no hicieron guerra contra él oh, ya, a mí me encanta eso, luego dice los filisteos, o sea, los enemigos Traían presentes y tributos ¿sabes qué? si tú estás en Dios, el diablo te tiene que traer a ti, dice hay una parte en la Biblia, no tengo la, la referencias, se las dejo de tarea, pero dice que las, las bendiciones del abismo estarán sobre ti, no recuerdo ¿tú recuerdas cuál es? ahorita me lo buscan, mi GPS mi GPS bíblico pero dice las bendiciones de, ¿cómo que las bendiciones del abismo? ¿de qué habla eso? ¿Sabes qué? ¿Quién está en el abismo? El diablo. Y no quiero decir que la bendición del diablo esté sobre ti, sino lo que estoy diciendo es que el diablo va a tener que bendecirte a ti con las cosas y las riquezas que están allá afuera, va a tener que venir y traértelas a ti. No por ser bendición del diablo, sino porque está la presencia y está en tu entrega de Dios que él mismo va a tener que venir. Y si te quita las cosas, te las va a tener que traer siete veces. Esas son las bendiciones. Génesis 49. El 25 dice, pero eh, Génesis 49, 25 dice, por el, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, claro, eso lo entendemos, es de Dios, ¿verdad? Dice, con bendiciones del abismo que está abajo. Y ahí le paramos. Que esa es otra, hay que dar otra explicación de lo que sigue. Pero dice, de lo de arriba y de lo de abajo del abismo, ¿sabes qué? Eso significa que tú vas a tener tal autoridad de parte de Dios que los mismos demonios te van a traer a ti riquezas. Porque aquí dice que los filisteos que eran los enemigos traían presentes y tributos y luego los árabes también le trajeron ganado de regalo. ¿Cuántos chivos le trajeron? 7700 rebaños sagrados. al sacrificio, no, no es cierto, pero le trajeron ganado de regalo, dice que más recibió, fue engrandecido más y más, y luego también decía que tenía muchas provisiones, dice que puso guardias en ciudades, no, no leímos eso, y aparte dice que tenía muchas provisiones y no solamente puso guardias, sino en cada ciudad donde puso guardias, dice que tenía muchas provisiones, ¿no te gusta eso?, A lo mejor tú tienes un negocio, o a lo mejor no sé, pero ¿no te gustaría poner sucursales? Y no, aparte no, que llegue el cliente y te diga, este, oye, quiero cambiarme los frenos. Ah, pero ¿sabes que Ese modelito no tengo. Pero, pero el otro de la competencia sí lo tiene. No, tienes provisiones. Y luego por último dice, tenía guerreros y hombres valientes. Oh Señor, yo pido eso para esta iglesia Señor, yo declaro, yo quiero guerreros y hombres valientes en esta, en esta iglesia. Y entonces escuchamos conferencias que se habla de prosperidad y todo el mundo dice, amén, sí, gloria a Dios, yo lo quiero para mí. Y hasta te traes su canasta grandotota, ¡ay sí, que venga, ve! ¡Que venga, que venga! Pero no estás dispuesto a pagar el precio del compromiso que representa el vivir como hijo de Dios. Ahora, ¿qué hizo Josafá para recibir todo esto? ¿Quieres todo lo que Josafá recibió o no? ¿Están durmiendo? A ver, a ver pónganse de pie, por favor. A ver, estamos, estamos en guerra. a ver, Pónganse de pie. ¡Firmes todos! A ver. ¡ah! Ejercicios de estiramiento. La cara. A ver, vamos, la cara. A ver, afloja la cara. ¿Estás durmiendo? A ver, no oigo el buru de este lado. A ver, blu, blu, blu, así. Afloja la cara. Ahora estira los brazos hasta arriba. Rápido, no bájalos, porque luego con este calor... Este... <risa> Ahora, ahora sí, mira. Ah, ah, ah, ah, ah. ah rico, así estírate ya, ok, siéntate ya. Gracias. Están listos ahora para escuchar. Se siente rico, ¿no? ¿Ya? Hasta la cara se les ojo. El make-up se corrió. ¿qué hizo Josafat para recibir tanta bendición? fíjate, fíjate ahí en el versículo no me estoy yendo de ese versículo, fíjate número uno, dice que se hizo fuerte contra Israel ¿qué significa eso? Israel, el reino de Israel eran sus hermanos ¿eh? solo que se hizo el reino del norte Israel y luego Judá y Benjamín hicieron acá el reino de Judá gloria a Dios por Benjamín ¿verdad? porque siguió la unción Fuerte contra Israel. ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué fue el común denominador en el reino de Israel? El pecado fue el común denominador. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para recibir todo eso? Tienes que hacerte fuerte contra el pecado. Y para eso necesitas tener la antena de fuera. Y ver cuando el diablo viene y te pone las trampas y te pone las cosas para que tú caigas porque él te conoce y sabe de qué pie cojeas. Pero lo que no sabe es de que tú ese pie del que cojeas ya te lo sanó el Señor y ya no cojeas. Así que no vuelvas a cojear. ¿Qué quiere decir? No vuelvas a pecar. No vuelvas a caer, no regreses a las viejas cosas porque como les dije al, al inicio de la... No estamos jugando a los cristianos, ¿eh? Créanme, prefiero jugarme a Tatena. No estamos jugando a ser cristianos y que si sí, si, que si no, y que, que si las no, no, no, no, mira, tenemos un enemigo que está, pero así. Entonces, número uno, ¿qué es lo que dice el versículo número uno? Que hizo Josafá, se hizo fuerte contra Israel. O sea, se hizo fuerte contra el pecado. ¿Qué, número dos, ¿qué hizo Josafá como número dos? Anduvo en los primeros caminos de David. Y ahorita vamos a entrar a ver qué es eso. Número tres, no acudió a los baales. ¿Qué quiere decir? No había idolatría en su vida. Idolatría la puedes llamar cualquier cosa que, que, que, que te quita tu mirada y tu adoración que, que debe ser hacia dos, Dios y la pones hacia otras cosas. Número cuatro, buscó al Dios de su padre. ¿Qué hizo? El Dios de su padre vino hacia él. Lo buscó. Y qué es buscar, a ver Dios, qué me quieres decir? Oh, a ver, saquen los rollos de la ley, qué nos quiere decir Dios? Oh Dios, yo, yo me meto en tu presencia, lo, lo busco. Y cuántos de nosotros no lo buscamos? Ay, lo dejo para el domingo. ¿Qué más hizo? Caminó en los mandamientos de Dios. Uy, ya con esto, mira, ya vámonos ya. Caminó en los mandamientos de Dios. Debes de caminar en los mandamientos de Dios, debes de saber su palabra y caminar en sus mandamientos para... ¿Quieres lo que Josafat tenía? Camina en los mandamientos de Dios. ¿Qué más hizo? Quitó los lugares altos y los árboles de acera. O sea, eran lugares donde se adoraba a, a, a los dioses. ¿Qué, ¿Qué es todo eso? Quitó todos los distractivos porque la gente venía caminando y de repente veía un árbol y ¡ay, acera, acera! O veía un lugar alto, ¡oh, bal bal. ¿Qué pasa cuando vas en el coche y ves los espectaculares ahí con TV y novelas y demás y todo, hombres? Se frenaron. Escúchame, debes de quitar de tu vida los distractivos. Cuando tú no estás, fíjate, el diablo es bien, bien, bien, bien listo. Ahora, eso estoy hablando de los hombres, mujeres, ¿cuáles son sus distractivos? ¿Los Jonas Brothers? ¿Cómo se llaman? Los, ¿Cómo se llaman? Ay, bien que saben. ¿Eh? El chisme, el recortar a otro. ¿Cuáles son tus distractivos? Es que no lo recortas, o sea, tú, tú lo, lo, lo, lo barres, lo limpias, lo enceras y así haces un... Ch ch ch ch ch ch un escaneo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quitó los lugares altos y los árboles de acera, quitó todos los distractivos para que el pueblo de Dios no se desviara su mirada y no hubiera cosas que distrajeran de la atención y, y se centrara el pueblo. Y luego dice, mandó enseñar la ley de Dios. Dice que mandó a sus magistrados, y, y ahí nos enumera a levitas y a sacerdotes, y que hicieron gira. ¿Y nosotros qué estamos buscando? La gira de Luis Miguel. A ver a Shakira, ¿no? Bien que sabes. A ver Celia, pon orden ahí, no sé dónde está Celia. Ah, ni siquiera oramos por los. nuestro Señor, bendice a los muertos de los niños. Se me barrió el café, pero bueno. Mandó a enseñar la ley de Dios. Fíjate, número uno, tienes que buscar a Dios, luego tienes que caminar en los mandamientos de Dios, y debe de haber en ti una pasión por enseñar los caminos de Dios. En Josafat había... el pueblo necesita saber. ¿Con tus hijos haces lo mismo? O mejor les lees este, Harry Potter, ¿no? O les lees, no sé, Blancanieves y los siete enanos. Léle la palabra a tu hijo... Mandó a enseñar la ley de Dios. Luego que dice, instruyó a su gente. Y por último dice, elevó su corazón a Dios. Este es el precio que pagó Josafat para tener todo lo que vimos arriba. Ayer, Naomi lanzó aquí un llamado a los jóvenes que estaban aquí y les dijo, o sea, ¿de veras quieres o mejor salte de la fila? ¿No dijiste así? Sí, algo así dijiste, no, bueno, estabas tan perdido el Señor. Pero eso dijiste. Y les dijo a los jóvenes, si tú quieres, o sea, ponte aquí adelante y todo eso y arrodíllate delante de Si no, entonces mejor salte de la fila. ¿Sí o no? Dijo eso algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, ahí está. Entonces no, no estaba tan perdido yo. Y así debe de ser. ¿Estás o no estás? Quieres todo lo de arriba, pero no quieres nada de esto. Entonces, y estás, oh, y no recibes nada, porque no estás en esto. Entonces, Josafat hizo todo esto para recibir esta tremenda bendición de Dios. Pero, ¿sabes que Yo quiero hoy hablar de, de todo esto de dos puntos, y es el centro de hoy, porque últimamente hemos estado adorando, y adorando, y adorando, y adorando. Y, ¿sabes qué? Hace, en, en la oración en tu caso, fue hace 15 días, ¿verdad?, Más o menos, en la oración de, de, de, de casa de, de, de, de Vero y Román. ¿Sabes que no oramos? ¿Sabes que no oramos? Nos pasamos una hora y un poquito más. ¿Sabes qué hicimos? Estar adorando. Yo traía ahí para orar y demás y todo. Y sabes qué? Se nos fue la hora adorando a Dios. Y ese es en lo que quiero enfocarme hoy. En dos puntos de todo lo que hizo él que es, número uno, anduvo en los primeros caminos de David, y número dos, elevó su corazón. Porque es de suma importancia para ti y para mí que aprendamos esto. Es tan importante, es fíjate, es tan importante esto, que todo el ejército del diablo está alertado, ponle la... ay, por favor, ahí. Todo el ejército del diablo está alertado para que tú no entres en esta dimensión de relación con Dios y utilices el arma más poderosa que Dios te ha dado y ¿sabes cuál es? La adoración. Josafat lo sabía y lo aplicó en su vida. Dicen estos versículos que anduvo en los primeros caminos de su padre David. ¿Cuáles son esos primeros caminos de su padre David? Eh, rápidamente voy a primera de Samuel 16:13. Dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A David, está hablando de David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David dice que anduvo en los primeros caminos de David su padre, ¿cuáles fueron los primeros caminos de David? a estar en la unción de Dios jóvenes, ayer estuvieron en la unción de Dios, espero que hoy sigan en la unción de Dios ¿sí? ¿jóvenes? esos son los primeros caminos de David si tú te mantienes en el Espíritu en la unción de Dios Y hasta se les cayó el chicle ayer aquí de la unción, fíjate, aquí se quedó. Estaban tan metidos que se les cayó el chicle, ahí está, ahí está la prueba. Cuando tú estás metido en la unción de Dios, estás caminando en los primeros caminos de David. Y entonces todas estas cosas que vienen empiezan a venir a ti, porque tú no te estás preocupando por esas cosas, por las riquezas y porque tus enemigos traigan, porque tú estás preocupado por la unción de Dios. Vamos a 1 Samuel 16, pero ahora en el versículo 17 al 23. Y dice, y Saúl respondió a sus servidores, buscadme por favor alguno que toque bien, o sea, tocaba bien. Y traédmelo Y entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Él es qué? Es? Él es valiente. Es hombre de guerra. A ver, hombres de guerra. Dice, y el Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque la unción estaba con él. Dice, Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a tu hijo David, el que está con las ovejas. Entonces Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, o sea, una chivita, y los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David vino a Saúl se quedó a su servicio, Saúl le estimaba mucho y le hizo su escudero, Saúl envió a decir así a Isaí, por favor permite que David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia ante mis ojos, es una persona que hallaba gracia, y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la traía con su mano, y Saúl se hallaba alivio y se sentía mejor, así el espíritu malo se apartaba de él, fíjate, hay tres cosas aquí que David tenía, número uno, la unción de Dios, bajó sobre él y estaba en la unción de Dios y el Espíritu Santo estaba con poder sobre él, número dos, y número tres, ¿sabes qué era? ¡Era un adorador! Y mira, tú debes entender que Dios te ha llamado a ser un adorador. ¿Tú creías que Dios te había mandado a ser? No, no, no, Dios te mandó a ser un adorador. Estos fueron los primeros caminos de David y en estos caminos caminó Josafat. Dentro de la unción, con el Espíritu Santo con poder sobre él y en un adorador. Esto habla de una entrega a Dios como nunca antes lo has hecho. Escúchame, como nunca antes lo has hecho. Para que la unción baje del Espíritu y descienda sobre ti con poder y puedas entrar en una adoración que haga correr a los malos espíritus. Yo no sé si captaste esto, eh, pero te lo vuelvo a repetir. Habla de una entrega a Dios como nunca lo has hecho para que la unción del Espíritu descienda sobre ti con poder y puedas entrar en un nivel de adoración que haga correr a los malos espíritus. Estamos en guerra, mis queridos hermanos. Y aquí mismo ahorita hay espíritus que te están diciendo, meh, Las chivas van a ganar. Ah, eso es de la América. Ay. No es cierto eso. Ay. Qué calor hace, ¿verdad? ¿Por qué no te compran ventiladores? Ay. ¿Ya viste cómo vino fulano vestido? Ah, qué ridículo. Está seguro? En... Hay espíritus, pero ¿sabes qué? Cuando tú te metes en la adoración, cuando metes en la adoración, empiezas a, a, a, a echar fuera esos manos. espíritus, estábamos cantando, espíritu de temor huye, espíritu de maldad huye, espíritu de división huye. O sea, ¿sabes qué? Hay poder en tu boca, hay poder en lo que dices, hay poder en cuando adoras a Dios. Y el segundo punto principal es número uno es los caminos de su padre David y el otro es elevó su corazón a Dios. ¿Cómo puedes elevar tu corazón a Dios? ¿Cómo puedes elevar? Solo hay una forma de entrar al lugar íntimo de comunión con Dios y podemos elevar nuestra vida y estar corazón a corazón. ¿No les gusta eso? Heart to heart. Para aquellos que les gusta así en inglés, heart to heart. heart, to heart, to heart corazón a corazón con nuestro Dios, y esa forma es a través de la adoración, cuando tú adoras a Dios, tú puedes ver a Jesús, entender lo que hizo por ti, puedes ver y sentir su amor, tú, tú cuando adoras tu vida es transformada y ya nada te puede separar de su amor, porque Él te da su vida, lo empiezas a amar sin fin, haces feliz a Dios, ¿sabes qué haces feliz a Dios?, Muchos dicen, de tus planes Dios se va a reír. Bueno, pues también a con eso era otra forma. Pero en la adoración, tú empiezas a adorar y haces feliz a Dios. Retribuyes el amor que Él te ha dado, dándole tu amor. Dos cosas sabía muy bien Josafá. Adorar y elevar su corazón a Dios. Juan 4, el Evangelio de Juan 4. Versículo 23 y 24. Dice, pero la hora viene, y ahora es. Escúchame bien, la hora viene, te mosca. Y ahora es. ¿Cuándo es? Ahora. Ahorita, como dice, como, como dice mi, mi hijo Josué, ahorita es ahorita, ¿eh? Ahorita es ahorita, ¿no? Nuestro ahorita mexicano es en cinco horas o en diez días después. Pero aquí dice, ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. O sea, ¿qué está haciendo el Padre? Está viéndote, está pasando y está viendo y diciendo, a ver cómo está tu corazón. No qué bonito tocas, no qué bonito cantas, no qué bonito levantas tus manos o qué bien danzas, sino lo que está viendo es tu corazón. El Padre está buscando a tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran le adoren en espíritu y en verdad. Vemos un ejemplo en el, en el, en el Evangelio de Juan también, 9.38. Eh, eh, el Señor Jesús está sanando allá a un enfermo y le dice, eh, y, y en el verso 38, y dijo, creo Señor. A ver, tú di, creo Señor. O sea, crees en Jesús ¿Crees en Jesús? O sea, aquí, aquí esta persona estaba recibiendo sanidad en su cuerpo. Y le, le dije, ¿Crees? ¿Y qué le contestó? Creo, Señor. ¿Y qué es lo que sigue? Y le adoró. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, si, si tú dices que crees en Dios? ¿Qué tienes que hacer? Adorarle. Y ya lo demás la sanidad y, y, y los ganados y, y todo viene porque esta persona fue sana ¿no? pero ¿qué fue lo primero que hizo después de que creo adoro Salmos 95 del 1 al 6 dice venid cantemos con gozo al Señor y muchas veces vienes aquí a la iglesia y es más te es, y es un, está mal dicho pero te esquipeas La alabanza o la adoración. Dice, ah, no, llego a la adoración. O sabes qué, llego después. Y, y perdóname que te regañe, no quería regañar hoy. De verdad, yo le digo a mi esposa, yo no quiero regañar, de verdad. Pero luego no soy yo. Así que no me vean a mí. Acuérdense que la lucha es contra carne. Pero mira, es tan importante que llegues a las once. ¿Cuántos iniciamos a las 11? Creo que éramos el grupo de alabanza y dijimos, hasta les dije, bueno, si no viene nadie más, terminamos la alabanza y les, les predico aquí en el Apubes. Nos vamos al Apodis. Qué lástima que sí llegaron. Pero es tan importante que, que llegues a la alabanza y la adoración, porque sabes que eso va a decir qué tanto tú eres un adorador. Mira, por ahí dice un versículo que, que nos encanta, ¿verdad, Charlie? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y muchas veces estamos, viejo, ya levántate de la casa. No, ay, ay, ay, ay. Mira, tú, hombre, debes de ser el primero en levantarte. Y decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y no es porque estás sea la casa del Señor, pero es venir, venir y decir, oh, yo ya quiero adorar, oh, yo ya quiero, oh, porque tu primer pensamiento, tu primera palabra del día debe ser, bendito seas Dios, oh, yo te adoro, amado mío, porque soy nuevamente despierto y porque tengo vida, oh, bendito, sin embargo, ay, ya tengo que levantar cinco minutos más Ay, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela, tengo Ay. Por eso no tenemos lo que Josafá tenía. Tú y yo debemos de ser adoradores, debemos de levantarnos. Dice, venid, cantemos con gozo al Señor. Debes de llegar, porque sabes que si te pierdes la adoración. Mira, muchas veces sí hemos estado empezando, sí o no, hemos estado empezando con adoración. No le hemos estado entrando con una, sí, últimamente hemos estado, de repente empezamos a adorar al Señor al inicio, y somos tres gatos aquí adorando a Dios, pero no importa, maullamos bien bonito pero te pierdes te pierdes o sea mira mira todos aquí tienen un trabajo todos aquí tienen una profesión o todos tienen escuela y todo eso o sea qué pasa cuando el maestro te dice este, eh, eh, mañana tienes que entregar tu proyecto o tu examen y todo eso y si no y si llegas a las diez y cuarto a la clase ya no puedes entrar y no puedes presentar tu proyecto qué haces joven O sea, llegas a las 10. ¿Qué pasa cuando tienes... ¿qué, ¿Qué pasa, Jorge, cuando tienes una cita? Y, y, y el cliente te dice, este, tienes que estar aquí porque si no, no cierras el negocio. ¿Qué pasa con tus entregas? ¿Qué pasa con tus proyectos? Pero eso sí, cuando vienes a la casa de Dios... ¡ay! Llego ahí a la predicación. Así yo recibo. No, fíjate, muchas veces Dios hace grandes cosas en tu vida, en la alabanza y en la adoración. Y mira, ya la predicación es así como el plus. Pero tú ya recibiste, ya te, ya te liberó el Señor, ya estás lleno, tan lleno de Él, que a ver, échale más, Padre, échale más. Y de repente llegas tú a la, a la, a la predicación y todo el mundo está acá en la gloria y tú llegas Y esto estos que ¿De cuál se fumaron? ¿no? ¿Qué traían los saquitos estos, no? Echaron una. Todos acá en la gloria y tú llegas así como. Escúchame, es bien importante venir y cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿A qué, ¿Qué es aclamar con júbilo? Mira, el jueves estaba yo dando la clase de la alabanza y la adoración, los que están en el curso. ¿Y qué les decía? A ver, a ver, es que esto tiene que ser práctico. A ver, dice, aclamemos con júbilo. ¿Qué es aclamar con júbilo? Mira, yo te apuesto que ahorita en el partido de las seis vas a estar, ¡ah! y cuando fallen el gol las chivas vas a estar ¡ah! y metan gol el la América ¡ah! y metan gol las chivas ¡ah! y vas a salir! ¡ah! ¿no? Yo he visto dos o tres ahí en, en, en la final de la NFL ¿eh? digo <risa> Dios, no, nos retorcemos así ¡ah! cuando el coreback falla el pase ¿no? Pero cuando dice la palabra, aclamemos con júbilo. ¡ah! Sí, gloria a Dios. No, aclamar con júbilo. ¡oh! ¡Dios, yo te exalto! ¡Oh! ¡Hasta que se te acabe la garganta! Porque Él es la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. ¡Oh, cómo nos falta acción de gracias! Aclamémosle con salmos. Porque el Señor es... es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra. Suyas son las alturas de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. ¡Venid y adoremos y postrémonos! Está hablando de adoración. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Señor. Es que eso no es para este tiempo. Es para este tiempo, es para tu vida, es para que hoy en día, a pesar de lo que estaba pasando allá afuera, tú puedas tener lo que Josafat tenía. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 5. Fíjate bien, fíjate bien el alma poderosa que es la adoración. Mira, hoy Dios te está dando una clase así de, de, de la necesidad de tener ese corazón, de elevar tu corazón en adoración y de caminar en los caminos, los primeros caminos de David. Y fíjate, fíjate bien, Josafat ya estaba bien tranquilo ahí en su casa y pues con todas las riquezas y demás todo ahí en segunda de crónicas 20 empieza a narrar que de repente vienen Moab y Amón los sea, enemigos y se levantan los Amonitas y salen a guerra contra Josafat pues no que nadie se levantara a guerra pues el chamuco quiere meterle ahí también y sabes qué, de repente Dios permite ciertas cosas para probar tu fe no digo que Dios se las mande, pero permite ciertas cosas para que, a ver si sí es cierto y entonces, fíjate bien, le informaron a Josafat que viene una gran multitud contra, contra él de, de la otra orilla del mar, de Dom y, y que ya estaban formados en Engadi, y, y fíjate, fíjate bien, fíjate bien, o sea, saca la antena trata, trata de entender esto Josafat era un adorador, Josafat caminaba en los caminos de Dios, y fíjate lo que le pasó, Josafat Tuvo temor. O sea, ¿nos puede pasar? Claro que sí, pues somos de carne y hueso, ¿no? O sea, de repente las cosas nos hacen tambalear. O sea, ¿tú crees cómo se sienten estos pastores? O sea, ¿no creas que están así? ¡Ay, gloria a Dios! ¿No? Están haciendo guerra espiritual y, y su fe es movida, pero ¿sabes esta vez que me mandaba mi hermano? El, el mensaje me decía, he, he, he aprendido muchas cosas. He aprendido que entre más débiles somos, más dependemos de Dios. Entonces, aún en medio de toda esta situación, Dios está trayendo bendición, Dios está trayendo fortaleza y, y, y Dios está trayendo muchas cosas a su vida. Y dice, tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y sabes qué hizo? ¡Ay, no fue a chillar! ¡Oh! Fue a consultar a Mira para que le dijera el futuro. Y manda al 555 a Mira. Y te voy a decir que, bueno, ya no se llama Mira, ahora se llama Jiménez Dice, se propuso consultar al Señor. E hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y entonces se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor y de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar a qué, para buscar al Señor y entonces Josafat se puso de pie ante la congregación de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y de ahí me voy a brincar a 2 de crónicas 20, 14, 30. Dice, entonces ahí mismo en la congregación dice, estaba ahí Yahasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Geiel, hijo de Matanías. Fíjate quién era, era un músico, era un levita de los hijos de asaf ¡Músicos! A ver, ¿dónde están los músicos? A ver, levanten la mano que ya se me desparaga ¿Y, y los que cantan también, son músicos, ¿no? ¿O son música Las que cantan también. O sea, fíjate bien. Ya, ok, bajen Dice, era levito, o sea, era, era músico. Dice, sobre el cual vino el Espíritu del Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Músicos, debe de venir sobre ustedes el Espíritu de Dios. ¿Y sabes para qué es? Para que en medio de la tribulación, en medio del temor, en medio de la bronca que vienen ejércitos contra mí, se levanta un músico lleno del Espíritu de Dios de la congregación y les dice, escuche todo Judá y habitantes de Jerusalén. Y tú, rey Josafá, así dice el Señor. Es un músico el que se está levantando y les dice... No temas ni desmayes delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no es tuya, sino es de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! ¿O te gusta eso? ¿Qué, qué, qué nos está diciendo esto? ¿Será importante la adoración y la alabanza? O sea, está hablando de un músico, pero un músico en, los tiemp en esos tiempos, un levita era alguien consagrado totalmente para alabar y adorar a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si tú eres una persona, no necesitas ser músico, pero si tú eres una persona que está consagrada en adorar a Dios, tú vas a, el Espíritu de Dios va a bajar en tu vida de una forma tremenda y entonces vas a poder parar en medio de la tribulación y en medio de los setas y en medio de toda esta situación que estamos viviendo, tsunamis, temblores y demás, y vas a poder decir, escúchame, escúchame, Guadalajara, escúchame, mujercita mía... El Señor está diciendo, no temas, porque ¿sabes qué? Esta bronca que viene y este problema que tenemos no es nuestra bronca, es bronca del Señor, y Él ya la ha ganado. Si no llegas a entender, o sea, la profundidad de estar alabando a Dios, mira, en vez de poner el, el disco ahí en el coche de Vicente Fernández, o poner el disco de... ¿De, de, de... ¿De quiénes los los buenos? ¿Quién? El sol... O de Shakira. ponte a adorar a Dios. Pero ahí vienes ahí cantando ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. O las de Javier Solís, ¿no? Yo crecí con las canciones de Javier Solís. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras, y claro, los matrimonios, pero con sombras. Pues claro, entre tu amor y mi amor. Dios, pues en vez de cantar eso, Señor, yo te amo. Señor, oh, cuán hermoso eres, Dios. Oh, Dios, me meto ahí en ese lugar íntimo, Señor, yo te adoro, te exalto. Cuán hermoso eres, Dios, gracias por tu obra. Oh, Señor, ¿quién como tú? Oh, qué diferencia. Y es cuando abres los ojos y dices ay, Dios, ya arreglaste mis broncas, porque la batalla no es mía, es de Él. Dice, vino el Espíritu de Dios, la batalla no es tuya, sino es de Dios. Y todavía le sigue diciendo ahí el músico, le sigue diciendo el adorador, desciendan mañana contra ellos y aquí que estos subirán por la cuesta de sí y los van a encontrar en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. Y en esta ocasión ustedes, ustedes no tendrán que luchar, se van a detener, van a estar quietos y van a ver la victoria. A eso necesitas hacer lo que acabamos de ver arriba Porque todos decimos, sí, sí yo quiero la victoria. Sí, pero ¿y el precio a pagar? ¿Qué Deteneos, estad quietos y ved la victoria que el Señor logrará para ustedes, oh Judá, oh Jerusalén, no temas ni desmayes, y pon ahí tu nombre, y pon ahí, dice, Oh, di, ahí, oh, oh este, oh César, y oh Guadalajara, no temas ni desmayes, porque es la lucha es del Señor. Dicen, salid mañana a su encuentro, el Señor estará con ustedes. Entonces, fíjate bien lo que, fíjate bien lo que hace un corazón de adorador. Dice, entonces Josafat. Inclinó su rostro a tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Está adorando. Tiene el ejército enemigo ahí enfrente. Tiene la situación difícil ahí enfrente. Le está hablando un adorador y le está diciendo no temas y todo. Recibe la palabra de Dios y no agarra y dice, oh, gloria a Dios. Y se va y se va aquí al carnal a echarse unos maridos. Gracias, la victoria es mía. ¿Qué hace? Se inclina delante del Señor. Ese es un corazón de adorador, pone su rostro en tierra. Del mismo modo, todo el pueblo, o sea, todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor. Eso es lo que vimos la semana pasada, todo el pueblo estábamos inclinados delante de Dios. ¿Sabes que eso le agradó más al Señor que cualquier otra cosa el domingo pasado? ahí humillado delante de él no es que te humilles delante de mí ni delante de esta iglesia te estás humillando delante de Dios dice oh dice dice se humilló se inclinó todo el pueblo los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor qué incongruente es esto ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un problema? Luchamos contra el problema, y estamos duros y dale contra el problema, y estamos, oh, y esto, y el otro, y el otro. ¿Sabes qué hicieron aquí? Se pusieron a adorar a Dios. Y muchas veces nosotros en nuestras circunstancias, lo último que hacemos es buscar a Dios. Hacemos todas las cosas antes de buscar a Dios. Y para buscar a Dios, hay que adorarlo. Debes primero adorar a Dios y después todas las cosas. Porque dice y después, después que adoraron, fíjate lo que hicieron. Se levantaron los levitas, o sea, los músicos de los hijos de Coab y de los hijos de Coré, para alabar con fuerte y alta voz al Señor Dios de Israel. O sea, no fue... Y mira lo que ha hecho Dios. Tocó mi mente mira lo que ha hecho. ¡Ah! eso lo que ha hecho le decía, a ver, espátame. O sea, porque el diablo, ay, mira si tú estás ahí, mira lo que ha hecho. Dice con voz fuerte, con alta voz al Dios de Israel para alabarlo. Dice se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat se puso de pie y dijo, "Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor, vuestro Dios y estaréis seguros." creed a sus profetas y seréis prosperados. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que cantasen al Señor y le alabasen en la hermosura de la santidad. ¡Ay, cómo es eso en la hermosura de la santidad! estaban adorando, estaban metidos ahí en el lugar santísimo y no precisamente el lugar santísimo físico, sino estaban adorando, él les dice, en la hermosura de la santidad. Cuando tú entras en la hermosura de la santidad es porque estás entrando en adoración y el camino que te llevó ahí fue la alabanza y fue la adoración y estás ahí en ese lugar hermoso, dice, en ese lugar de hermosura de la santidad mientras iban delante del ejército. O sea, no estaban en el lugar santísimo del templo, Iban marchando delante del ejército los músicos y dice que estaban en la hermosura de la santidad. Tú puedes estar marchando hacia una guerra y una guerra espiritual como lo estamos declarando y puedes estar en la hermosura de la santidad porque vas marchando en adoración. O sea, ¿entienden esta dimensión tan tremenda? Estás con la bronca, tienes el ejército delante, tienes la unción de Dios, sí, y, y tienes una palabra de Dios, ahí tenemos la palabra de Dios, pero cuando vas avanzando hacia la bronca, tú vas caminando en una dimensión, y no es la dimensión desconocida, es una dimensión de adoración y de hermosura, de alabanza, que te mete a ese lugar hermoso de santidad con Dios. O sea, ¿sí, sí te está sirviendo esta enseñanza o te está haciendo, ya quiero los camarones del carnal? Dice, en el, mientras ellos iban delante del ejército diciendo, alabada al Señor, porque para siempre es su misericordia. Oh, pueblo de Dios, mira, cuando tus, tu, tu, tus broncas las tienes ahí delante de ti, yo quisiera verte alabando y adorando, y en vez de estar, uh, uh, uh, estar, porque para siempre es su misericordia, bendito es tu nombre, Señor. Quien como tú rey de los ejércitos, levántate, Señor, huye espíritu de maldad, huye, Señor, hoy estás ahí uh, guerreando, en, uh, porque eres un adorador Y dice, cuando con, fíjate bien, fíjate bien, por eso el diablo, el diablo está interesado en que tú no entres en esta dimensión. Y el diablo está haciendo esta sesión tan cantada, si se fijan cuando les dije, ¿saben qué? Espérense, yo, yo siento una resistencia. Cuando empezamos, los que no llegaron temprano, les dije, eh, eh, les estaba diciendo, espérense, espérense, ¿sabes qué? Hay una resistencia, porque el diablo no quiere que tú entiendas esto. Porque cuando tú empiezas a adorar, cuando tú empiezas a, a aclamarle a Él, dice, cuando comenzaron el canto y la alabanza a las once, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón y los de Moab y los de la región de montañas de Seir que habían venido contra Judá y fueron derrotados. ¿Qué pasa cuando tú cantas y adoras? Tus enemigos son emboscados y son derrotados, pero no entendemos. Dice, puso emboscadas contra los hijos de Amón, y los de Moab y la región montañosa de Seir que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Los hijos de Amón y de Moá se levantaron contra los de la región montañosa de Seir para destruirlos por completo y aniquilarlos. Cuando habían acabado con los de la región montañosa de Seir, cada cual contribuyó a la destrucción de su compañero. O sea, entre ellos se empezaron a matar. ¿No te gustaría ver a los demonios echándose bronca entre ellos mismos? Eso es de lo que estoy hablando. ¿Entiendes la, la, la fuerza? Cada uno se levantó y destruyó a su compañero. Así el Señor hace con tus enemigos. Dice, cuando los de Judá, o sea el ejército, llegaron a cierta altura que domina el desierto, miraron hacia la multitud... Y todos ellos estaban muertos en tierra. A veces llegamos a esa altura de esa colina y decimos, ¡oh, no Si tú vas subiendo esa colina y tú vas a llegar a donde sabes que está el enemigo y sabes que está esa situación y tú vas subiendo esa colina y vas cantando y adorando al Señor y empiezas a alabar a Dios y empiezas a entrar en adoración, cuando el Señor te permita llegar a esa, a esa cima de esa colina vas a ver tu problema y vas a ver las circunstancias y ¿dónde quedó? Dice, ninguno había escapado. Entonces Josafat y su gente fueron para despojarlos y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas. Estoy hablando de riquezas, de la bendición, del abismo. Esa bendición, que, que ¿cómo que del abismo? ¿Quiénes traían las riquezas? Los enemigos. ¿Y qué fue lo que hicieron para tener esas riquezas? El pueblo de Judá. Adorás, adorás. Y se hallaron muchas riquezas. Tantos vestidos, oh, de, de, de Sara, de, de, de, de... ¿Cuál otra? A ver, chicas, ¿qué más? A, a ver, no, tú eres de moda, a ver, a ver suelta. Del lobo, de, de, de, del palacio de hierro... De, No, decían ellos más para chavos, así. No, no, no, así, así de, de, de, de caché, a ver, de. A ver, ¿de qué? A ver, Cristian de Oro, no sé, pues digo. Dice, tantos vestidos como objetos preciosos. No vas a estar y te compras, y decir, ay, mi objeto precioso. ¡Ay, que me no agarro mis cosas! Que no Y lo cuidas como objeto precioso. Así dice, tantos vestidos como objetos preciosos, los que arrebataron para sí en tan cantidad que les era imposible llevar. Oh, ¿no te gustaría eso llegar a Sara? A ver, yo no te gustaría llegar a Sara así y que agarras y, que, y te doblaras del peso de toda la ropa que te puedas llevar. ¿A poco no? ¿No? Digo, yo también iría a la de Sara, no me encanta, ¿no? Vamos. Es sí, verdad. Vamos, en tal cantidad que les era imposible llevar Tres días duró la barata, digo, tres días duró el despojo ¿Tres? ¿No te casaría eso? Chicas, a ver, mujeres, yo no he escuchado un gloria a Dios y amén Y, y yo lo recibo y es mío, ¿qué pasó? ¿No lo quieren? Yo sí lo quiero, ¿eh? Aunque no me quede, lo vendo. Y saco. Tres días duró el despojo porque era mucho. Al cuarto día se congregaron en el valle de Verajá, que aquí está, bueno, se, lo escribo en Verajá, pero realmente es Veracá, quiere decir bendición. Y se reunieron en ese valle que le llamaron valle de bendición. Y fíjate qué hicieron. Allí bendijeron al Señor. Muchas veces cuando recibes cosas de Dios, ni siquiera, ¿te acuerdas? De bendecirlo a él. Fíjense, es que entiendan la actitud de este pueblo. Entiendan por qué Josafat tenía lo que tenía. ¿Qué hizo antes Josafat? Instruyó al pueblo. Le enseñó la ley de Dios y le instruyó en cómo ser un pueblo adorador. Y entonces llegaron ahí y dice, y bendijeron al Señor, por eso llamaron el nombre de aquel lugar, el Valle de la Bendición, hasta hoy se llama así. Todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafada a la cabeza partieron gozosos, pues como no, tres días de barata, cómo no, para regresar a Jerusalén porque el Señor les había dado gozo sobre sus enemigos. ¿Entiendes? Yo, mira, yo leo esta historia y así me brinca el corazón. Yo me brinca el corazón. Esto se les iba a predicar la semana pasada pero tuvimos la visita. Porque mira, en mi corazón ha estado... Yo quiero ser un adorador. Wow. ¿Se acuerdan de esa canción? Yo quiero ser... una de las primeras canciones de Marcos Witt. Un adorador... Wow. Contemplamos una de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor, un adorador. Gracias por todos aquellos que son junto conmigo de los Soldis. Pero eso es lo que yo quiero hacer, entonces en mi corazón me ha venido, oh Señor, sí yo quiero todo eso que Josafá tenía, Señor, pero necesito pagar el precio de ser un adorador. Y es que estar en los caminos de mi padre David. Oh Señor, en el nombre de Jesús, permíteme entrar en esa en esa, en esa dimensión de adoración que estas personas conocían tan tremendamente, Señor, y que aplicaron. Esa es mi oración, iglesia, esa es mi oración. Y si esa es mi oración, debe de ser tu oración también. Si no, cámbiate de iglesia, porque esta iglesia es una iglesia que está entrando en un espíritu de adoración, en un espíritu de alabanza, porque ahí es donde está nuestra victoria. Ya les voy a pedir que pasen los músicos, por favor. cuídense en estos tiempos, tomen mochagua hay muchos golpes de, de calor sus hijos por favor. y se partieron gozosos para regresar a Jerusalén porque el Señor les había dado gozo sobre sus enemigos, llegaron a Jerusalén a la casa del Señor, fíjate ¿con qué llegaron? con liras ¿dónde está el de la lira? acá está el de la lira este, con liras arpas y trompetas, Yo espero un día tener aquí metales, ¿no os gustaría? Saxi, metales, ¿a poco no? Dice, con liras, arpas y trompetas, dice, y cuando oyeron que el Señor había combatido, ¿quién combatió? El Señor había combatido contra los enemigos de Israel. El temor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquellas tierras. Entonces el reino, entonces el reino de Josafat tuvo tranquilidad. Porque su Dios le dio reposo por todas partes. ¿Qué hicieron? Adoraron. ¿Quieres paz y tranquilidad en tu vida? ¿Por todas partes? Adora a Dios, alaba a Dios. Por último quiero leer este pasaje precioso, me, me, me encanta, sí, me, me, me, me revoluciona este pasaje de Pablo en Efesios, en el capítulo 1. Y escucha lo que está diciendo Pablo, habla de muchas cosas y de aquí se puede sacar como 20 predicaciones o más de este simple primer capítulo de Efesios. Pero hablando en el contexto de la adoración, de esos dos puntos que Josafat tenía, que andaba en los caminos de David su padre, ¿cuáles eran esos caminos? Unción de Dios, poder de Dios, y era un adorador. Y el otro era que elevaba su corazón a Dios a través de la adoración. En ese contexto vamos a leer Efesios 1, que dice así, del 1 al 14. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos... y fieles en Cristo Jesús... que están en Guadalajara... gracia... a vosotros... y paz... de parte de, de Dios nuestro Padre... y del Señor Jesucristo... bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... ¿qué está haciendo? está adorando... lo primero que hace es adorar... bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo... quien nos ha bendecido... en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Y fíjate lo que dice el 6, ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos llamó? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre. El perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera del plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, ¿no te gusta eso? Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia, para la redención de lo adquirido. Y fíjate cómo termina. Para la alabanza de su gloria. Tres veces dice Pablo, ¿para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué recibimos herencia? Para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿para qué Dios te ha llamado? Yo les decía el jueves en la clase, les decía a una chica que estaba aquí, ¿sabes qué? Chicos, hoy en día, chavos, hoy en día andamos buscando pertenecer a algo. Y no sabemos luego por qué estamos aquí ni a dónde vamos. Pero ¿sabes qué? Dios te ha llamado, te ha escogido, te formó ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. ¿Quieres un propósito en tu vida? Es para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Alabarle. Alabarle. Alabarle. Por último, quiero leerles Isaías 43.7 Esto es tan precioso. Ahí, anótalo ahí. Isaías 43.7 Dice a cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé, ciertamente yo lo hice. Dios nos ha formado para su gloria. Amados, amados, amados, amados, Tú puedes entrar en esa dimensión de adoración. Grandes cosas van a pasar en tu vida. Grandes cosas van a pasar en tu relación matrimonial. Grandes cosas van a pasar en tu relación con tus hijos. Grandes cosas van a pasar en tu vida con eso que no has podido vencer. Con eso que no has podido porque tú te estás metiendo en adoración. Grandes cosas van a pasar en tu trabajo. Grandes cosas van a pasar en todo lo que te rodeas, donde tú estás, porque tú eres un adorador. Los lo sabía. Por eso tuvo tanta bendición en su reinado. ¿Quieres bendición en tu vida? Métete a adorar. Porque sabes que la mayor bendición que vas a recibir no va a ser dinero, no va a ser posesiones, no va a ser riquezas. Eso, eso viene. ¿Sabes cuál va a ser la mayor riqueza? Estar en la intimidad con el Rey de Reyes. Dios hoy te está haciendo un llamado a cambiar radicalmente tus formas de hacer iglesia aquí hemos proclamado desde allá que estamos en guerra y, y saben que no vamos a dejar de estar en guerra vamos a seguir guerreando cuando tú adoras al Señor los demonios huyen los demonios son confundidos el demonio no puede escuchar la alabanza y la adoración huye, así como estábamos declarando huye, ¿Es que ¿quieres que huya? adora al Señor pero mira, abre tu boca porque Dios lo tiene que escuchar y porque es el diablo lo tiene que escuchar Tú adoras, mientras tú te metes en esa intimidad, sabes que estás diciendo, estás proclamando el nombre que es sobre todo el nombre. ¿Y cuál es ese nombre? El de Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Que toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús. ¿Y sabes que el diablo tiene rodillas? ¿Y los demonios tienen rodillas? Entonces cuando tú proclamas el nombre del Señor, cuando estás en adoración, proclamando el nombre de Jesús, estás obligando y subyugando al demonio a que haga esto. Y doble las manitas literalmente hasta el nombre, que es sobre todo el nombre. Por eso es confundido, por eso es destruido. Y cuando tú sales de la adoración, tus enemigos están siendo confundidos. Y los encuentras todos deshechos y confundidos. Y lo que tú veías como una gran problema y una gran bronca ya no está. Porque tú obligaste a proclamar el nombre del Señor. Obligaste a que todo lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y todo lo creado. Y el diablo es una creación. Doble su rodilla delante del Señor. ves la importancia del arma espiritual. Sí, somos guerreros, somos llamados, pero ¿sabes qué? Con la adoración los levitas iban delante del ejército, dice, en la hermosura de la santidad. O sea que era en la hermosura de la adoración. Y cuando llegaron a la, a la, a la, a la, a la punta de la colina, ven a todos. Yo no sé cuál sea tu necesidad, ¿no? y no, no, no saber ni qué decir, sabes que Dios busca adoradores en el Espíritu de verdad, y muchas veces a lo mejor nuestros balbuceos, oh, no, tienes que ejercitar, pero Dios lo que va a ver es tu corazón, y entonces ahí, ahí, vas a tener todo lo que te ha salvado. ¿Quieres adorar al Señor? Mira, yo sé que, que ya la hora que es, señor, ¿sí? pero vamos a adorar tantito al Señor. ¿sí? Con esta convicción de lo que acabamos de escuchar hoy, diciendo, ¿sabes qué? Yo te voy a adorar a ti, Señor. Y las cosas, las rocas de ella. Señor, no sé qué va a pasar, ¿eh? pero yo te voy a adorar a ti, señor.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 Tjau!